Seleccionamos Servidor DNS y cliqueamos en Siguiente. Volvemos a clicar en Siguiente. El siguiente mensaje nos muestra que tenemos las IPs dinámicas y tendremos que cambiarlas a estáticas, con lo cual cliqueamos en Aceptar. Seleccionamos el protocolo de Internet TCP IP y cliqueamos en Propiedades. Cliqueamos en Usar la siguiente dirección IP. Escribimos la dirección IP, máscara de su red y la puerta de enlace predeterminada y clicamos en Usar la siguiente dirección de Servidor DNS escribimos el serie orden S predefinido. Clickeamos en siguiente. Seleccionamos crear zonas de búsqueda directa e inversa y clickeamos en siguiente. Seleccionamos si sí crear una zona de búsqueda directa ahora y clickeamos en siguiente. Seleccionamos zona principal y clickeamos en siguiente. Introducimos el nombre de la zona y siguiente. Seleccionamos crear un archivo nuevo con este nombre de archivo y clickeamos en siguiente seleccionamos no admitir actualizaciones dinámicas y cliqueamos en siguiente seleccionamos si sí, crear una zona de búsqueda inversa ahora y clicamos en siguiente seleccionamos zona principal y cliqueamos en siguiente seleccionamos identificación de red y escribimos la dirección de red después clicamos en siguiente seleccionamos crear un archivo nuevo con este nombre de archivo y cliqueamos en siguiente Seleccionamos No admitir actualizaciones dinámicas y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Sí, reenviar consultas a servidores DNS con las direcciones IP siguientes. Escribimos la dirección IP y cliqueamos en Siguiente. Cliqueamos en Finalizar y ya tendremos el servidor DNS instalado. Solo haría falta configurarlo.